de las áreas que nos van llegando y nos van movilizando, de alguna manera nos acuden y es por eso que hoy estamos muy pero muy conformes de darle la bienvenida a Lola Bertolini que trae una columna que no sabemos de qué se trata todavía. Buenas tardes Lola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda, no sé si nos conocemos, ¿Cómo si, estás, si Juan me tenés. Pablo? Muy bien, sí, muy bien. Sí. La, la, bueno. con, con muchas ganas de, de nada, de que abras ese, ese paquete que, que este, se planeó que nos compartieras. Buenísimo. Bueno, eh, bueno, mira, por ser el primer encuentro quería empezar por agradecerles, por agradecerle a la radio, al programa y sobre todo a Paola por comunicarse conmigo y por brindarme el espacio para compartir en esta columna. Una pequeña aproximación a lo que es el arte callejero, eh, cómo funciona, que es un dispositivo de expresión, de comunicación, de apertura a campos imaginativos. Eh, también funciona como herramienta de conexión cultural, como estilo de vida, como acto revolucionario, se le puede decir también, y de transformación. Entonces, bueno, como hay muchísimas eh, formas de interpretar y de generar intervenciones en el cotidiano de nuestras vidas, eh, en los lugares que habitamos, y como son muchísimas las formas de que los artistas nos invitan a cambiar un poco nuestra realidad, la propuesta que, que traigo, que traemos, que pensamos con Pau es eh, que en esta columna hablemos en cada encuentro un poco de las distintas formas de manifestación que hay, eh, como arte callejero, que son muchísimas, son eh, demasiadas. Entonces, bueno, brevemente hoy quería empezar por contarles un poco por la fecha en la que estamos también, eh, de lo que es la murga y de lo que es el carnaval, eh, cómo lo vivimos los murguistas, por lo menos. Eh, bueno... Y es esto, estamos terminando febrero, eh, empezando marzo, para muchas personas eh, carnaval es solamente un fin de semana eh, al año, eh, para otras muchas personas eh, carnaval es toda la vida, pero bueno, particularmente en Latinoamérica el carnaval se da en verano, ¿sí? Muy bien. Y bueno, es una celebración que es popular, ¿no? Es... Eh, un festejo que anima a todas las personas a ser parte de esa fiesta, eh, no como espectadores, sino como protagonistas también de la alegría. Y básicamente lo que celebramos es, bueno, eh, el encuentro, es la libertad que nos da esta fiesta. Eh, festejamos la aparición de la energía de Momo, que es Y un dios o una diosa desterrado desterrada por, por Ernesto, por Burlón, por disfrutar de los placeres y por criticar a las otras deidades, ¿sí? Entonces, bueno, estamos eh, transitando esta época de, de carnaval. Y bueno, eh, la murga eh, zarpó de Cádiz hace como 200 años, no sé, aproximadamente, y encontró un puerto en Argentina y se trasladó así también a otros lugares como Uruguay, eh, otros países vecinos. Entonces la verdad es que murgas, como murgas hay muchísimas, hay muchas formas, eh, todas se diferencian también por según el lugar en el que estén. Hay murgas que se diferencian hasta por si eligen ser una murga divertida, que sea realmente burlesca o si realmente usan eh, como herramienta de crítica eh, su movilización, su canto, su expresión. Eh, bueno, acá por lo pronto cerquita en Argentina podemos eh, diferenciar dos grandes géneros de murga, que le podemos decir murga argentina o murga estilo porteño, le dicen algunas, y murga estilo uruguayo. Eh, la murga estilo uruguayo es más bien una murga que es un coro de muchas voces, un ensamble de voces que tiene una percusión de tres instrumentos que son platillos, eh, platillos, platillo, revolantes y batería. Algunas son, usan guitarra pero muy poquito, pero básicamente lo que hacen es usar sus 45 minutos de presentación para cantar. Ahí de la murga estilo argentino, estilo porteño que las presentaciones tienen muchísimos más integrantes pueden tener desde 200 hasta 200 integrantes por murga y usan otros instrumentos como platillos. ¿A cuántos eh, llegan, Lola los, los participantes en la, en la murga tradicional porteña? Eh, y hay murgas que han llegado a tener 500 participantes oh. ¿sí? son las murgas de, de los grandes de los barrios más grandes y y que, que, bueno, que tienen más años en realidad, porque también hay una realidad que es que así como llevó hace 200 años la murga argentina, también durante muchísimos años estuvo prohibida la murga, o sea, estuvo prohibido el carnaval, lo cual generó que muchas murgas dejaran de funcionar y que otras funcionen, pero no con una postura tan contestataria, sino como simplemente una actividad más del cotidiano, de la gente, pero no como el festejo de carnaval que esperamos ansiadamente todos los años. Sí, eso fue muy, muy censurado. De hecho, durante todos los años posteriores a las dictaduras y a la prohibición del carnaval, para que hoy en día tengamos de vuelta nuestro feriado de carnaval, eh, tuvo que haber una movilización muy grande, una organización muy grande de, de, de muchas personas, eh, de, de, de la murga, de la expresión callejera, del carnaval, porque el carnaval incluye no solo las murgas, sino cualquier eh, ensamble de percusión, ya sean batucadas, cuerdas de candombe, eh, grupos teatrales, cualquier tipo de intervención callejera puede ser parte del carnaval, que es un festejo popular y que fue... Nada, es uno de los más históricos de la humanidad y también es uno de los más reprimidos y censurados de la humanidad porque, bueno, justamente habilita esto a, a la libertad, a la conexión entre las personas, a, a brindarnos la felicidad que nos merecemos. Entonces, se le podría decir que el carnaval es la fiesta del oprimido, entonces, bueno... Eh. ¿Quién quiere que todas está, está las se muy... estén organizando y festejando? ¿no? Está muy relacionado con una cuestión que nos lleva a pensar enseguida en una situación placentera lo del carnaval. Digo porque me había quedado enganchado en eso que dijiste de que la murga vino por el mar. ¿no? vino desde un sí. puerto y este, cuando hablaste de, de, de, lo, de las murgas más conocidas, por lo menos este, para nosotros hablaste de la uruguaya y de la porteña. Se ve que hay claro. un, comprom, un componente ahí este, que tiene que ver con la africanidad, ¿no es cierto, Lola? Claro, sí, sí. Bueno, esto de, de la variación, porque también eh, yo hablé de murga porteña o estilo argentino, que en realidad eh, es muy distinta a la murga eh, que vemos en Buenos Aires, acá en La Pampa, más en el sur, a la que vemos en el norte de nuestro país, que es, suelen ser eh, festejos eh, que están realmente más relacionados con los festejos de los países limítrofes nuestros del norte, que no tienen tanto que ver con... O sea, se parecen realmente las murgas del norte de nuestro país a las murgas de los países limítrofes que a las murgas del sur de nuestro país. Tiene que ver también en en la cultura que hay en cada lugar, ¿no? Hay espacios que militan una cosa, hay espacios que militan otra, y la murga es esto es como un gran dispositivo de, de militancia, de crítica, de... Todo es la alegría siempre, ¿no? Pero, bueno, y también se diferencia mucho en eh, los instrumentos que se usan. Eh, como vos decías, sí, hay una cuestión que tiene que ver con que el carnaval tiene raíces eh, afrodescendientes, Pero también la murga, en realidad la murga argentina, sobre todo, no está tan relacionada a lo que es afrodescendiente. Eh, un poco más así la murga uruguaya, porque sigue usando instrumentos que se usan con mano en el parche. En cambio, los instrumentos que se usan en la murga estilo porteño son instrumentos que se usan con mazo y con platillos, ¿sí? no hay contactos de, con las manos en los parches, que es lo que nos da a nosotras la idea de que es un ritmo afrodescendiente. ¿sí? Y también, bueno, esto no es lo mismo eh, un ritmo que sale de un barrio de Buenos Aires a lo que es un ritmo que sale de, de un barrio de Bolsón o a lo que es un ritmo que sale de un barrio de Santa Rosa. ¿sí? Como cada uno tiene su impronta, eh, nada, las murgas son muy diferentes, el festejo de carnaval es básicamente el mismo en todos lados, en todo el mundo, y es esto de, es la fiesta del oprimido, es el momento en el que salimos a, a cantar, a, a gritar, a pedir, a, a visibilizarnos, ¿no? Es una invitación, la, el carnaval es una invitación eh, a todas las personas, a que nos disfrutemos, a que nos maquillemos, a cantar, a bailar, a romper las cadenas, por así decirlo, porque esto de, del festejo de carnaval y de la murga, de hecho, grandes partes de lo que integra la murga, por ejemplo, la fantasía, que es la levita, ponele, el vestuario de las levitas, son así porque tienen su raíz en que surgieron de los esclavos que se organizaron para una vez, cada tanto, cada mucho tiempo, una vez por año, salían disfrazados con las ropas viejas de sus amos a bailar y a tocar percusión o hacer un desfile. Entonces, como... y eso, eran esclavos, ¿no? Entonces, también lo que tiene que ver con los ritmos que se tocan, que se bailan, tienen que ver con esta liberación y el romper cadenas del que hablamos siempre cuando hablamos de los tres saltos de la murga. Y también tendrá algo que ver, Lola, con, con la cuestión de mostrarnos por ahí como en realidad éramos o como nos autopercibíamos y eh, con un proceso que también se dio en llamar después salir de, del ropero, salir del placar. Hay mucho de erotismo y sexualidad en el carnaval. En estos, en estos días, bueno, no lo podemos disfrutar, Lola, porque la cuestión de la pandemia y demás... Pero muchas veces este, recordamos haber estado en algún carnaval y haber tenido una especie de disfrute distinto de otros eventos que se proponen públicos o que se pueden dar en la calle. ¿Había algo así cuando... cuando eh, me quedó flotando esto, digo, Lola, cuando hablaste de Momo y dijiste sí. que podíamos elegir, qué Momo, que Momo queríamos para el carnaval de cada une. Claro. Bueno, eso de, de qué momo elegí, para mí yo lo, lo transmito como la energía de momo, porque es un, es un ser que sí, era un dios, eh, según la mitología, era un dios que fue desterrado del Olimpo por esto, por burlarse de, de los otros dioses, de criticarlos, de mirá qué fino, qué paqueto que sos, y la verdad que sos re serio, y la verdad es que, que sos re aburrido, y que no disfrutas nada... Eh, bueno, Momo también se le dice Dionisio, que es el dios del vino, que bueno, cuando yo me refería a, a que lo desterraron por disfrutar de los placeres, sí, también eh, hablaba como un poco de esto de, del placer de, del contacto con otros seres, eh, de los placeres en los alimentos, en las bebidas. Eh, pero bueno, es justamente esto, ¿no? ¿A, ¿A quiénes se les privan más los placeres? Eh, y se les privaban más a los esclavos y se nos privaban más a, a las masas más oprimidas de la sociedad, sí, no, nunca a, a una persona de, de, no sé, de la alta sociedad que, que básicamente tampoco le interesa mucho el festejo del carnaval justamente por eso, porque no se deben encontrar, eh, no se deben hallar en lo que es ese festejo, porque es un festejo de de bueno, es nuestra revolución, dura eh, dos días, un fin de semana, una semana, dos semanas, para algunos dura tres meses, para otros dura toda la vida, pero es como, no estas ganas de, de ser, sí, lo que tenemos ganas de ser, justamente eso, la invitación a maquillarse, a disfrazarse, a salir sin tabúes, sin ningún tipo de vergüenza, a bailar y a cantar y a compartir con gente a darnos el encuentro con personas que no conocemos y aún así encontrarnos en la felicidad individual y en la felicidad compartida, es eh, una movilización, es muy grande, es muy fuerte, eh, que bueno, no todas las personas lo disfrutan, por algo fue, es un festejo que durante muchísimos años y en muchos lugares es totalmente censurado, prohibido, justamente por esto, porque habla a Momo tildan como si fuese el diablo, más o menos. Tal cual. No sé, la verdad que es no sabría decirte. Es una cosa en la que van a conjugarse siempre este, sentimientos, pero sobre todo cuestiones que tienen que ver con la piel, eh, definitivamente con el erotismo, y esto frente a la mirada de la sociedad y, y de, bueno, y de los distintas, las distintas formas de Estado. ¿No es cierto, Lola? Este, ha, ha tenido una respuesta generalmente este, represiva porque esto de andar mostrándose tan, tan libre, este, cuando este, desde los estados siempre se está tratando de condicionar eh, la, el, el, la actividad, este, la libertad y la expresión también. Así que bueno, ahí, ahí encontramos entonces este, un verdadero tintero del que nos podemos servir para pensarnos como sociedad, ¿no? Lola, en algunos lugares son dos días, en algunos lugares son cinco, en algunos lugares son tres meses. Está muy bueno el material que nos trajiste, Lola, y bueno, eh, no solo para pensarlo, me parece que vamos en algún momento a tener que volver a visitarlo al tema del carnaval, porque está lleno de, de unos contenidos exquisitos. Hay que habitarlo, sí. Hay que habitarlo y por ahí no tiene tanto que ver con el lugar, sino con la persona, ¿sí? porque yo, esté donde esté, siempre voy a sentir que carnaval es la mejor forma de enfrentar la vida <risa> y sus adversidades, Sí, porque es la murga del carnaval es un estilo, una forma de vida para muchos, y tiene que ver con esto, con intervenir el cotidiano y con el manifestarnos, sí, Creo que la represión no sé si va tanto porque sea un festejo que esté relacionado con el erotismo, sino porque está relacionado con nuestro grito al cielo, de nuestros derechos, de lo que merecemos, de lo que deseamos. Y bueno, y hay que escucharlo, sí, tal cual, hay que repensarnos en los espacios que habitamos y en qué estilo de vida queremos llevar adelante, ¿no?, si, este apagado que tenemos carnaval solamente tres días al año, o si realmente podemos vivir de siesta. Y, y bueno, y todo lo que necesitemos, cantarlo a viva voz, pero desde la alegría, es bastante más constructivo también, me parece. Incluyendo las críticas más duras y reacias a, este, ¿Con a la conformidad de esa, que también propone otra parte de la sociedad. Tal cual. Lola, sumamente interesante, ya tengo ganas de empezar a conversar de otros temitas que me imagino están en esa batea de la que, bueno, espero nos vayas a, a ir proveyendo en próximos encuentros. Lola, muchísimas gracias, bienvenida y muchas gracias, en serio, ¿eh? porque la verdad es que en, entendí un compromiso, un compromiso bárbaro con lo que nos convidaste ahora. Buenísimo. Me alegro que así sea. Me alegro mucho, celebro este espacio, este momento. Así que gracias. Y eh, bueno, nos estamos oyendo en otro miércoles. Dale, dale. Un abrazo, Lola, y estamos en contacto, por supuesto. Bueno, abrazo. Gracias. Ahí estaba nuestra columna de arte callejero, vamos a decirle así por ahora, porque va a ir encontrando su forma, Lola Bertolini nos trae una interpretación de lo que pasa al lado nuestro, enfrente a nosotros muchas veces en el semáforo, o de eso que ni siquiera supimos ver como cultura.